Mira, seguro que la operadora de electricidad de Montevideo es pública, porque sí. si es tan mala, solo puede ser pública. Como dicen lo, los privatizadores, ¿no, Plinio? Y... Claro, esto es lo que estamos asistiendo, es la decadencia acelerada de, de, del capitalismo y nosotros aquí en la vanguardia de América Latina. Sí, en este caso acá, bueno, fue unos, unos segundos de algo que se... Se desconectó, pero bueno, arranquemos con los temas que nos propones para esta semana, Plinio, empezando por esta polémica designación de Lula, del nuevo procurador, o como decimos nosotros, el, el fiscal, aquí se llama el cargo fiscal de corte, el, el jefe de todos los fiscales del, del país, que es un cargo, ni que hablar, eh, clave, ¿no? La estructura judicial. Exactamente, aquí en Brasil... Eh... este fiscal de corte tiene mucho poder, porque los fiscales ganaron mucho poder en la Constitución del 88. Lo que es bueno, porque el fiscal al final es el abogado de la sociedad, o por lo menos debería ser el abogado de la sociedad. Claro que el Estado trata siempre de, de, de indicar un abogado de la sociedad que sea muy poco por la sociedad, no lo que pasa en Brasil en el último periodo. Bueno, el, el, el fiscal de corte de Bolsonaro era Augusto Aras, que no hizo rigorosamente nada, ¿no? Bolsonaro dejó el despelote aquí y la, la, los fiscales no hicieron ninguna intervención para contener a Bolsonaro, aún en la pandemia. Bueno, el nombre... Bueno, este señor... Expiró su cargo. Hace dos meses que Lula no hablaba del asunto, quedaba sin un fiscal de corte jefe, quedó el subjefe mandando y finalmente indicó un nombre que se llama Paulo Gustavo Goné. Bueno, ¿quién es este señor? Esto es lo que importa. Primero, un hombre muy próximo del antiguo fiscal de corte, Augusto Aras. Un hombre conservador. y de derecha, que es contra eh, el aborto, contra la descriminalización de las drogas y contra las cuotas para la población negra e indígena en Brasil. Entonces, este es el nombramiento. ¿Por qué Lula hace esto? Porque es una sorpresa, ¿no? Porque si él hace un, un ministerio de los derechos humanos, un ministerio de, del medio ambiente, un ministerio del pueblo indígena, ¿por qué al final nombra un fiscal de corte, que es un hombre tan poderoso, en contra de todo esto? Y yo creo que en este nombramiento hay dos cosas que pesan. Primero, el compromiso de GONÉ con la no persecución de políticos corruptos. O sea, son contra el método de la lavallato, lo que es correcto, porque era un método arbitrario, pero es también contra meter la mano en la corrupción política. Es como si dijera, mira, la corrupción política es permitido es las reglas del juego, en esto no se mira. Esto es una cosa. Y la otra es eh, el deslocamiento político. muy acelerado del gobierno Lula hacia la derecha, provocado por el pragmatismo de Lula y por la correlación de fuerza real que existe en el Parlamento. Entonces, él nombra un hombre que él sabe que no va a tener ningún problema de aprobar y fue recibido con mucho entusiasmo por los bolsonaristas, porque es un hombre, como dice una diputada muy de derecha de Bolsonaro, es un nombre de raíz conservadora. Entonces, esta es la primera noticia que es importante para que comprendamos la naturaleza del gobierno Lula. Sí, y ayuda a ubicar Plinio además, porque bueno, toda la lectura progresista de fue que retornó Lula, que el pueblo brasileño volvió a colocar a Lula en el lugar que debía estar y que todos los procesos judiciales contra Lula fueron injustos, etcétera. Pero Lula le agrega a eso esta, esta señal que tiene un sentido político muy grave, como vos lo estás describiendo, ¿no? Sin duda. no Para entender algo, aquí Brasil, y yo creo que cualquier lugar, hay que distinguir entre la superficie y lo que está en la profundidad. Mm. En la superficie el gobierno Lula es un gobierno, colmillas, progresista. En la realidad, cada vez más es un gobierno... de, de centro-derecha, casi de derecha pura, eh, muy conservador. Este gesto también, porque habíamos visto alguna lectura en ese sentido, también incluye una señal hacia los militares, Plinio, esta designación? Mira, esa es una pregunta buena porque yo no sé responder. no De lo que yo leí de GONET, Esto no pasa por los militares. Este es, digamos es otro departamento. Claro. Pero a lo mejor sí pasa. Este Pablo Goné es un jurista tradicional, ¿no? Socio porque es abogado además, porque claro. como entró en la carrera antes de la Constitución del 88, él puede ser fiscal de corte y tener eh, escritorio de abogado de de abogado. Ajá. Entonces imagínate El disparate es un nombre, digamos, del establishment jurídico, con todos los vicios que hay en esto. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Lula? Agarró un nombre tradicional del sistema para eh, perdón, para garantizar la, que todo continúe igual. Claro, claro. Bueno, hay otro tema que lo mencionábamos al principio allí, que te íbamos a dar información, sobre los vínculos entre Argentina y Brasil, porque hoy es titular de tapa de a esta hora de toda la prensa de nuestro país de que la Calle Pou y Mujica van a coordinar acciones para acercar a Milei y Lula. Fue una propuesta de Mujica que se la hizo llegar al presidente de la República, la Calle Pou a través de la vicepresidenta. El presidente ya contestó que está de acuerdo. que quieren que poder tender ese ese puente, tenemos que aprovechar, dijo el presidente, como hicimos con Lula que se ha comportado fiel a su palabra con las cosas que le pedimos. Tenemos que hacer lo mismo con el presidente electo Milei. No nos metemos en la política interior de cada país, dijo la Calle Pou. Pero apostó a que Milei bajo su manto liberal vea a su vecino y diga, así como yo soy liberal, quiero que tú también seas libre. Es lo que pretende Uruguay, ya tomando allí la batuta, la calle Pou, del planteo que hace Mujica. ¿no? Eh, esto es lo que está planteado ahora como diciendo, Mujica está volcado hacia Lula y la calle Pou hacia Milei, con el que ya habló y coordinó van a tener un asado. y entonces entre los dos arman el puente. Bueno, como mi papá, que era muy cristiano, decía que el infierno estaba lleno de gente de buena voluntad. Sí. O sea que eh, la intención, digamos, es interesante, pero buenas, hay que... Buenas intenciones pueden ser para hacer maldades, ¿no? uh -huh. buenos esfuerzos para hacer maldades. También. Seguro, yo, yo creo que en realidad la, la, lo, lo que tenemos de concreto aquí de mi ley es que mi ley mandó una nota muy diplomática y muy, digamos, eh, retrocediendo en todas las agresiones y invitando a Lula para su ceremonia de, de... ¿Cómo se llama? De Asunción. De, de, de Asunción. ¿no? Eh, no sé si Lula irá porque las agresiones fueron muy fuertes y además él invitó también a Bolsonaro, ¿no? Sí. Pero demuestra que el perro ladra mucho, pero hay que ver lo que logra morder. Ajá. La verdad es que mi ley es un hombre, yo creo que muy eh, indefinido, porque de un lado hace este, hace, hace este gesto eh, pragmático, pero al mismo tiempo en el discurso interno continúa movilizando la gente y amenazando con ataques a las de, a los derechos de los trabajadores. Este señor, mirando de Brasil, me recuerda mucho a Jânio Quadros mm. y a Color de Melo, que fueron dos presidentes brasileños que no duraron mucho porque no supieron leer la realidad concreta y la correlación de fuerzas. Doy un ejemplo ¿no? que de, en lo que parece con con Collor Gimelo cuando Collor vino había una inflación muy alta Brasil estaba casi en hiperinflación y él dijo yo voy a resolver esto con un tiro una bala nomás bueno y la realidad es que hizo un plan que era todo digamos megalomaníaco pero se olvidó de arreglarse con los banqueros uh -huh. y total Brasil entró en hiperinflación y Bolsonaro y Color no duró mucho. Entonces este plan de mi ley que va a resolver las cosas con la dolarización todo en un país con fuertes problemas de deuda externa, inflación descontrolada, me parece que no es un camino digamos razonable y que indique que, que Argentina vaya para algún tipo de estabilización. De cualquier manera, aquí de Brasil, todos miran mi ley con, con mucha precaución porque hay que ver en la práctica qué es el gobierno mi ley. Sí. Ya que hiciste la, la comparación con Color de Melo, bueno, puede ser auspicioso porque Lula terminó con el paso del tiempo acercándose a Color de Melo casi... como un aliado, vos corregime si no fue así, Plinio, así que ese ese precedente puede ser auspicioso para un futuro vínculo con con Milei. Sí, pero con Colo, Color Gimelo, eh, es un político tradicional que más o menos siempre está en el poder. En la dictadura militar era de la dictadura militar. Después se va cambiando. Llegó a ser senador de la base de, de, del gobierno Lula pero después fue senador de la base del gobierno Bolsonaro o sea, yo creo que mi ya es un otro cuadro en este aspecto se parece más con Genio Cuadros es un tipo megalomaníaco que tiene sus ideas ¿no? que son muy, muy de derecha y que va a confrontar sus ideas con la realidad concreta ¿no? mm. eh, y, y yo... La impresión que tengo es que es un, un militante de derecha, hay que ver con qué calidad, ¿no? con qué competencia tiene para hacer eso. No sé si lo hemos hablado contigo, Plinio, pero antes de ir a, a los otros puntos que, que nos planteabas, aprovechar, quizás ya que estamos detenidos en mi ley, vos qué pensás que te surge decir cuando sobre esta propuesta central que ha sido como la principal bandera de mi ley. que no es nueva en el continente, por cierto, en la región, esto de la dolarización que plantea mi ley? Eh, la dolarización sería más o menos como un, un país eh, autoproclamarse colonia. Mm. ¿no? O sea, sería un caso inédito, no hay, no hay el colonizador, no es necesario. Yo ya me entrego al otro. Que el poder sobre la moneda es un poder importante del Estado Nacional. y que da al Estado Nacional la capacidad de defenderse de los ataques de las monedas extranjeras y de tener política monetaria interna. Entonces, la renuncia de, eh, del control de la moneda, la dolarización, y la renuncia del control público sobre la moneda, que sería el fin del Banco Central, que son dos propuestas de, de mi ley, representa en realidad eh, el fin del poder público sobre la moneda. Uh -huh. ¿Y quién gana con esto? Ganan los sectores privados que tienen capacidad de, de generar moneda. Ganan ganan los empresarios. Entonces, cuando ley dice al pueblo inculto y bombardeado por fake news que va a dolarizar el, el trabajador argentino alienado cree que él va a ganar lo que gana ahora en pesos en dólar. Entonces él dice, bueno, voy a quedar rico del día para la noche. No es verdad. La verdad es que es una propuesta que solo interesa al gran capital, pero realmente al muy grande capital, sobre todo los sectores que tienen conexión con las, con las exportaciones que generan dólar naturalmente. Entonces, pa, de mi punto de vista, es un desastre total principalmente en un país tan grande en un país más chico como, por ejemplo como Ecuador también es un desastre pero no es un desastre tan monumental como se, sería el caso en Argentina yo espero que los trabajadores se movilicen y no permitan que esto ocurra porque sería un desastre de larga duración para Argentina y una vez que pierdes la soberanía sobre la moneda para reconquistarla, no es solo, ah, cambié de idea, ahora quiero moneda. No, esto es una conquista de la sociedad, es una conquista larga. Entonces, yo creo que es desastroso lo que propone mi ley. Como último tema, tenemos uno bien importante, que es la una huelga en el transporte público allí en San Pablo, que los trabajadores decidieron... frente a propuestas de privatizaciones que una huelga del transporte en San Pablo me imagino que debe ser eh, debe causar muchos problemas, ¿no? Total, paraliza totalmente la ciudad claro. es la segunda huelga, nosotros ya discutimos la primera, ¿no? Sí. porque San Paulo está gobernado por Tarcísio de Freitas que es un bolsonarista y que fue elegido por Bolsonaro porque incluso ni vivía en San Pablo, era carioca ¿no? Y, y su gobierno se caracteriza por el pillaje entonces él quiere vender, todo hacer todos los negocios que, que puede hacer entonces propone vender el metro vend eh, privatizar el metro, privatizar la compañía de saneamiento básico, También. Sabespi que es una de las mayores compañías de, Bra de Brasil y además muy rentable y muy equilibrada ¿no? entonces él tiene planes de privatización Los trabajadores del metro, de la Sabespi y los funcionarios públicos, todos los, los funcionarios de las universidades federales, estaduales, que son muchos, hicieron una huelga, digamos, significativa. Paralizaron São Paulo. Pero, ¿qué es lo que esto demuestra para nosotros, mirando no del punto de vista más estratégico? Demuestra, de un lado, que los, los trabajadores saben lo que viene. viene el pillaje de la empresa y el desempleo de los trabajadores, la deterioración de los servicios públicos. Entonces ellos protestan, pero el protesto que se hizo fue muy fuerte, pero desconectado de la política. ¿no? El, el PT no se movilizó en el nivel político. Uh -huh. Entonces la huelga ocurre porque es una huelga que sale casi que de manera en espontánea de los trabajadores de esas empresas que serán afectadas, pero no conecta con la sociedad y no tiene todavía voz política, entonces lo más probable es que esto sea nada más que un pataleo y que Tarcísio de Freitas aproveche este momento de desorganización de, lo, de la izquierda para claro. hacer negocios, porque al final es para esto que viene El atasco es muy grande, ¿no? Porque por lo que leía, eh, hay trabajadores que no pueden ir a trabajar, por ejemplo, una trabajadora en un hospital leí que decía no puedo ir en Uber tampoco porque lo que hace Uber es subir los precios. Porque se está le están pidiendo muchos autos. Para que, para que la gente en Uruguay tenga una idea, un trabajador que viva, que vive en la periferia de São Paulo. gasta más o menos en promedio una hora y media, dos horas para ir al trabajo y más una hora y media, dos horas para volver del trabajo cuando la ciudad funciona normalmente. Sin metro, estas, uh, esta, esta, este tiempo se multiplica y a veces simplemente se inviabiliza. Entonces el poder... de negociación, ¿no? de, de hacer un, una manifestación fuerte de los metroviarios es muy grande, pero sin articulación política esto queda nada más como una especie de un grito de protesta que no tiene fuerza para cambiar las circunstancias. Ah, claro. eh, solo un apunte de esto final, decías no, no tuvo su correlato político, esto... Pero a nivel de, de centrales sindicales o de otros gremios hay un pronunciamiento de apoyo o alguna acción de de apoyar o acompañar esta lucha, Plinio. Sí hay hay una, una un apoyo protocolar, ¿no? Yo recién estuve por eso que eh, el último miércoles no hicimos el programa, ¿no? Porque yo estaba en Belén en una actividad sindical de, de una federación que tiene mucho peso lo, de los Pechistas de la CUT y es muy interesante el comportamiento de los sindicalistas de la CUT porque ellos piden perdón por lo que el gobierno no va a hacer mm. antes que el gobierno no lo haga y esto demuestra el grado de subserviencia de la dirección de la CUT en relación al gobierno de un lado y del otro la absoluta falta de confianza de la CUT en los en la capacidad del gobierno de hacer algo para los trabajadores porque el gobierno ni ha hecho la lecera y ellos ya piden perdón entonces es un poquito por ahí hay una la, la cursi, ella hace una figuración se presenta como estando en la lucha pero no pone toda la fuerza en la lucha bueno, terminamos por esta semana a pesar de los apagones y de la falta de energía eléctrica Pudimos hacerlo igual, así que cumplimos, Plinio, vos, nosotros y los oyentes que están siempre allí apoyando y logrando que esto sea posible. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, siempre una, un gran gusto hablar con Radio Centenario. Igualmente. Por abrazo, contigo. abrazo grande y saludo oh. a, los, a los compañeros de Contrapoder.net. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau.